Estudiantes tucumanos ya aprenden con máquinas del nuevo Conectar Igualdad. La entrega de computadoras del nuevo programa Conectar Igualdad comenzó en Tucumán antes del inicio de clases. Entre febrero y marzo se entregaron 9.000 dispositivos y se prevé completar todas las escuelas de la provincia según un criterio adoptado por el Ministerio de Educación de la Nación. En 2022 se entregarán para estudiantes de primer año de secundario normal urbano, de primero a tercer año de secundario técnico de primero a tercer año de secundario rural, establecimientos interculturales bilingües si son rurales para estudiantes de primero a tercer año y establecimientos interculturales bilingües para estudiantes de primer año. Adriana Díaz de la organización Crecer Juntos trabaja la inclusión educativa en barrios de San Miguel de Tucumán y destacó que Nuestros chicos y chicas puedan acceder a esa herramienta que es una computadora que son los programas y bueno creo que así estamos la brecha no, no se hace tan tan separada creo que este, con, el, con este programa nuevamente nos pone contento lo pone contento a los chicos también a la familia para solamente poder eh, restituir derecho derecho derecho a la educación derecho a la justicia a la igualdad sobre todo. Los dispositivos son netbook que funcionan con sistema operativo WIDA 5.0, compatible con los formatos de archivos más usados, y vienen precargados con diversas aplicaciones y software para el uso de docentes y alumnos sin necesidad de conexión. Desde Tucumán, para Agencia Farco, informó Emanuel gal de FMRaco 88.9, Nuestra Onda en el Cerro.